Estás rearguyendo nuestro corazón, Señor. Nos estás llamando, Señor, a un lugar de compromiso, de determinación. Un lugar, Señor, donde no todos quieren ir, Señor. Pero tienes un pueblo aquí, Señor, que ha llamado esta mañana, Señor. Que lo trajiste porque querías que escucharan lo que tienes que decirnos este día. Hay un sonido de la trompeta. Esa trompeta está sonando y está llamando. Y no todos la escuchan. No todos oyen. Porque su oído está cerrado. Pero tú me vas a escuchar. Y te voy a dar a entender muchas cosas que están por venir. Por eso te he llamado a este lugar este día. No estás aquí por coincidencia o porque tú quisiste llegar. Estás aquí porque te llamé. Porque tengo un llamado para ti en esta hora. Es un llamado que no todos quieren recibir. Porque es un llamado donde te vas a esconder, vas a ser escondido por mí. Te voy a llevar a un lugar donde yo y tú vamos a estar en lo secreto, y ahí yo te voy a hablar y te voy a dar instrucciones. Y vas a comenzar a caminar en otro lugar, en un lugar donde nunca has caminado. Pero ahora vas a empezar a entender porque voy a desatar una unción. Voy a abrir la fuente que está dentro de ti, que ha estado sellada. La voy a abrir esta mañana y comenzará a brotar el cálamo, la mirra, el aceite. La unción será derramada para que tú puedas comenzar a entender. Muchas cosas que han sido ocultas antes, pero que ya se llegó la hora cuando las tienes que entender. Por eso te llamé este día, por eso te desperté, por eso dejaste las cosas que dejaste en tu casa y me respondiste cuando te hablé. Porque este día es un día especial para tú y yo. Esta unción que estoy para derramar sobre ti va a traer poder sobre tu vida, va a traer autoridad. Vas a comenzar a moverte en un lugar supernatural donde vas a ser mi voz en lugares, vas a hablar por mí, te voy a dar a saber secretos míos que luego tú vas a compartir. Con mucha gente que no quiere escuchar, pero te daré un poder y te pondré esa unción que será tan fuerte sobre ti que no te va a doler si no escuchan. No te vas a sentir rechazado si no quieren oír lo que les digas, pero ya la hora es la hora mía, la hora que yo he ordenado. Por eso comparto contigo este día lo que estoy por hacer. Recibe mi unción. Recibe que ya estoy abriendo esa fuente que ha estado tapada. La abro para que empiece a fluir ese aceite de la unción en ti y te dé ese poder y esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Vamos a empezar esta mañana en Isaías 59, versículo 16. Vamos a estar hablando de un movimiento de Dios que viene a nuestra vida moviéndonos de intercesor, bien, moviéndonos de intercesor a un lugar de autoridad y poder donde vamos a fluir en cosas supernaturales que no, donde nunca hemos fluyido. Entonces estás aquí porque tienes un llamado de intercesor, si no, no estuvieras aquí. Estás aquí porque el Señor te necesita en esta hora. Esta es una hora muy especial del Señor. Y el domingo pasado este, estuvimos escuchando、eh, la palabra profética del profeta Efraín Rodríguez y sentimos el impacto de las cosas que vienen. Entonces, esto es un seguimiento a esas palabras. ¿En cuál es nuestro lugar? ¿Eh? Oímos que vienen juicios de Dios, pero ¿qué es lo que vamos a hacer como cristianos? Pues hay un llamado de Dios para nosotros, por eso estamos aquí. Isaías 59, 16, y dice: Y vio que no había nadie, y se asombró. De que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación y su justicia les sostuvo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí y nos estás hablando. Por eso nos acercamos a ti este día. Y aquí estamos, Señor, queriendo aprender y entender este llamado, Señor. De que tú ahorita estás buscando un intercesor, Señor. Porque la nación, Señor, está en grandes peligros, Señor, de juicios que vienen, Señor, y hay mucha gente que no ha oído, que están sordos o que no se les ha comunicado. Y para eso tú necesitas el intercesor. Por eso dice tu palabra que no encontraste quien intercediera. Porque, el Señor, siempre busca un hombre. Una mujer que se pare en la brecha delante de Él. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es una palabra que se pare delante de Dios y que lo ve cara a cara y le pide por unas personas que a lo mejor no son inocentes y se pone allí en ese lugar, en esa posición, hasta que responde Dios. ¿Eh? Es un lugar de autoridad, es un lugar de poder, porque no cualquier persona se puede parar delante de Dios. Dice la Escritura que tiene que tener manos santas para poder separar delante de Él. ¿Verdad? Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 9. Y vamos a empezar con el primer versículo. Y vamos a estar leyendo、eh, algo que, que Cristo. Cristo anduvo haciendo en la tierra, y al mismo tiempo se habla de los preparativos que Él、eh, impartía al pueblo para que se prepararan para una cosecha que venía. Entonces, parte del mensaje que estamos oyendo es que los juicios van a traer cosecha.、Eh, las almas se van a arrepentir.、Eh, muchas almas no se van a arrepentir. Antes. Y a lo mejor se van a perder personas que se arrepienten, pero que no están 100% listas. Esas personas van a cambiar su manera de pensar porque van a, van a tener que hacerlo. Entonces, los juicios de Dios son para el justo, para traer justicia, ¿eh? para cambiar el corazón del creyente. Para eso vienen los juicios. ¿Eh? Los juicios son, son para bien. El impío, ¿verdad?、Eh, Para él no serán para bien, pero para el justo son para bien, porque Dios va a establecer su voluntad en la tierra. Se dice que el Señor ya está harto de ver el pecado que estamos viendo en Estados Unidos y en el mundo entero. Esta semana, precisamente, acaban los homosexuales de, de marchar en Israel. Se juntaron montones de ellos. Porque quieren que se les pase la misma ley que hay en Estados Unidos ahora, que dos hombres y dos mujeres se pueden casar. Así es que hicieron una protesta. Y dicen que, que entre ellos, este, bueno,、eh, hasta actos sexuales se hicieron en la calle para que todos los vieran. ¿Te puedes imaginar hasta dónde ha llegado el mundo? Y las cosas que vienen van a afectar a Israel también, porque ese, ese terremoto de 12 puntos va a afectar a todo el mundo. Nadie va a ser exento del juicio de Dios. Los que van a ser protegidos por Dios son los justos, los que están viviendo por fe. Dice que el, que el justo por su fe vivirá, ¿verdad? Nosotros vivimos por fe porque creemos el mensaje y obedecemos la palabra de Dios. Estamos parados ahí esperando que venga el Señor y que haga justicia. Entonces, esta es una hora muy precisa para el intercesor. ¿Qué es lo que hace el intercesor? Está orando por el pueblo para que Dios, para que la gente se arrepienta, para que la gente se acerque al Señor en esta hora. Entonces, aquí está Cristo. Porque durante los tiempos de Cristo, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino cuando había mucho conflicto. Y Él vino a estremecer las cosas, que es lo que hace Dios cuando viene, viene a estremecer. Decía el profeta que al momento que Dios ponga el pie en la tierra es cuando va a haber el temblor de doce puntos, porque el pueblo, el, la tierra va a sentir la pisada de Dios, donde Dios comienza a, a caminar la tierra. Que la tierra va a estar temblando a, a, a un extremo de doce puntos. ¿Qué te dice eso? Te dice que sirvemos un Dios poderoso. Que nada va a detener a Dios. ¿Mm? Y va a ser tan fuerte eso que hasta va a producir un tsunami, ¿verdad? Una ola de mil pies que va a entrar, fíjate, hasta cien millas dentro de De, de la tierra del país, porque va a afectar la costa entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero va a entrar hasta 100 millas dentro de la tierra del país. Dice que todos los ríos van a ser desbordados porque, porque no va a haber dónde corra la agua. Entonces, no solamente las inundaciones de, de que vienen por, por, la, por la gran ola, sino lo que va a pasar dentro. Dentro del país, en los estados donde hay ríos grandes y ríos de, todas, de todos tamaños van a ser afectados. ¿A qué se parece, parece este juicio? Pues nunca se ha visto. En, en nuestro, vamos a decir, en, en, en el término de tiempo de nuestra vida. Pero ha habido juicios de Dios antes. Eh, hubo un juicio durante el tiempo de Noé. Si ustedes se acuerdan, por eso Noé,、eh, Dios le, le dijo que hiciera una arca y se, se burlaban de ellos, ¿verdad? Cuando estaban edificando la arca. Y ahorita hay una arca. Hay una arca que ya está establecida que se llama Cristo. Él es nuestra arca. Y allí en esa arca, nosotros como cristianos nos vamos a meter durante. Los juicios de Dios. Pero antes de que llegue, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a preparar. Vamos a estar listos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando a que ya no desperdiciemos tiempo. Muchos de nosotros le hemos dado lo mejor de nuestra vida y las mayores horas de nuestra vida nuestros trabajos. Ahí. Como que eso es lo más grande. Y sabes que lo más grande es Dios. Dice: Buscad primero el reino de los cielos. Y todo esto, todo esto vendrá por añadidura. Quiere decir que Dios va a suplir tu necesidad. Va a asegurar que tú tengas techo. Va a asegurar que tú tengas todo. Pero por favor, búscalo primero. No lo dejes para el último. Porque la hora. Es crítica y Dios está viendo nuestro corazón. Entonces dice: Y sabiendo Jesús, o、oh, perdón, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad.、Eh, le, y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: Anímate, hijo. Tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían: para, ¿Para sí? ¿Está blasfemando? Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal de vuestros, en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? o decir: levántate y anda. Pues para ahora sabéis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron, vieron esto, Sintieron temor y glorificaron a Dios que había dado tal poder a los hombres. Mira, en este tiempo lo que necesitamos es poder. ¿Sabes por qué? Necesitamos un poder que se llama Exucia, que nos da、eh, Que nos da una capacidad de gobernar aún sobre nuestro propio ser. ¿Mm? ¿Por qué? Porque somos bastante flojos y nos gusta mejor hacer otras cosas que servirle a Dios como Él d e s e a que le sirvamos. Si yo te preguntara tus prioridades,、eh, todos casi tienen la misma prioridad: el trabajo es primero. Dios por ahí cae como a tres o cuatro. Y cuando estamos hablando de juicios de Dios, estamos diciendo hay que ponerle seriedad a esta cosa. Necesitamos un poder que dice que, que la gente sabía que Dios le había dado poder a los hombres. La gente puede ver cuando tú eres una persona que caminas con el poder de Dios. Porque sabes que eres una persona determinada, eres una persona que no tan fácil te engañan, eres una persona que sabes lo que tú tienes que hacer por Dios, es, eres una persona, más bien dicho, bien, bien alineada con Dios. Ese es el poder que necesitamos en esta hora. No le creían a Cristo. Ahora, i t La gente no le cree a los profetas que están hablando y están dando un aviso de arrepentimiento. ¿Mm? La gente dice, no, ¿desde cuándo que se está hablando eso? ¡Uh, años! Y nada ha sucedido. Pero ¿qué hemos visto? Una persistencia y la decadencia de lo que se llama la vida moral. ¿Cuánto más tú crees que va a poder soportar Dios? ¿Cuánto más va a soportar Dios de ver que dos hombres dicen, no, yo nací así, así me hizo Dios? ¿Qué? La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios no dice que Dios hizo al hombre que fuera parte mujer y parte hombre, o que no supiera、eh, su identidad como hombre, que buscara a otro hombre. e Para satisfacer sus necesidades sexuales? Eso no es ni un plan de Dios. Lo dice en su palabra. Dice que los v o l v i ó a sus propias concupiscencias porque negaron al Creador. Quisieron ellos ser su propio Creador. Decir, no, así me hizo Dios. Es una mentira. ¿Sabes qué?、Eso、era s o e lo que decían en Israel esta semana que pasó. Así me hizo Dios. Yo soy así porque así nací. ¿Quién va a hablarles a una persona así? ¿Quién va a tener el poder para decirles: ¿Sabes qué? Cristo te ama, no te hizo así. Cristo no hace cualquier cosa. Dios, cuando te hizo, te hizo perfecto. Que fueras un hombre, si eres hombre. Que fueras una mujer, si eres una mujer. ¿Quién va a tener ese poder y esa autoridad? A ellos les necesitamos hablar, hermanos. A las personas que obviamente vemos que, si viene cuando llegue este juicio, no la van a hacer, se van a perder. ¿Tú crees que vamos a poder seguir? Siguiendo sentados en una silla y decir, bueno, pues yo estoy haciendo mis oraciones en la casa. No sabes q u é el Señor nos está llamando a algo más y nos va a dar la autoridad, nos va a dar el poder, nos está poniendo una unción en la boca para que hablemos y digamos la verdad, porque la verdad es lo que va a hacer a ese homosexual libre: es la verdad. Dice que cuando vieron que Cristo levantó ese paralítico, dijeron: Dios le ha dado poder a los hombres. Fíjate. Y el Espíritu Santo todavía no había venido. Esa palabra poder en esa escritura, en ese contexto, es la palabra exucia. Quiere decir: Dios te da poder para gobernar sobre la humanidad. Quiere decir que te da poder para que le hables a cualquiera. Te da la autoridad para que lo hagas. Isaías 42, 9. Nos dice: He aquí las cosas anteriores se han cumplido. Y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan. Os las anuncio. Este día tú estás recibiendo cosas nuevas. Este día Dios te está anunciando, te está hablando y te está diciendo: Ya pasó el tiempo de que tú te la llevaste sentadita. Ahí en tu jaulita, ahí bien, tranquilito, diciendo: No me muevan de aquí, porque aquí nadie me va a criticar, aquí nadie、eh, me, va, me va a rechazar, no me moleste. Bueno, estás escuchando esta palabra de hoy, porque hoy el Señor va a estar encendiendo tu pompis y te va a levantar con un fuego, y ya no vas a estar sentado. Cosas nuevas. ¿Mm? Cosas nuevas ya están aquí. El Señor las está iniciando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a seguir con Mateo. Vamos al versículo 15. Y dice: Jesús les dijo: ¿Acaso.? Los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras que el novio está con ellos, pero vendrán días cuando el novio le será s quitado y entonces ayunarán. ¿Por qué decía eso? Porque lo estaban criticando: que él no ayunaba, que nomás andaba de fiesta en fiesta comiendo en las diferentes casas, y los religiosos de la hora, pues no les gustaba porque. Querían ver a Cristo también y todos sus discípulos que e s t u v i e r a n ayunando. Y él está diciendo: Mira, mientras que el novio anda con ellos, no te preocupes, porque no es tiempo de ayunar. Pero va a venir un tiempo cuando van a necesitar ayunar. Y ese es el tiempo que nosotros ya estamos enfrentando: que va a ser tiempo ya de nosotros ayunar. Versículo 16: Y nadie i m pone un remedio. De tela nueva en un vestido viejo. Porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en o r d e s viejos, porque entonces los o r d e s se re revientan y el vino se derrama y los o r d e s Se pierden, sino que se echa vino nuevo en o r d e s nuevos y ambos se conservarán. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy, este día, el Señor empieza a traer un cambio a nuestra vida. No hemos estado muy determinados. Este día el Señor va a comenzar a cambiar nuestra vestidura. Porque este día el Señor va a comenzar a derramar una unción en nosotros. Quiero que vayas a cantar es capítulo 4, del 12 al 16. ¿Qué quiere decir eso? Que una unción dentro de ti. ¿De qué se trata eso? Dice en Juan 7, 38, que de ti fluirían ríos de agua viva. Cuando habla de esas aguas, está hablando de la unción que brotaría de dentro de ti. Entonces vamos a leer cantares, porque Cristo nos acababa de anunciar de un vino nuevo. Y cuando se habla de vino nuevo, se está hablando de unción nueva. De unción fresca que viene, por eso se llama nueva, por eso está diciendo: en la vestidura vieja no se le puede poner un vino nuevo, ¿Eh? porque esa vestidura está vieja y cuando le vas a poner la unción fresca, se va a romper esa vestidura y se va a derramar esa unción. Entonces aquí está diciendo en Cantares capítulo 4, de 12 al 16: dice, Huerto cerrado eres. Huerto cerrado. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Que de ti no fluye nada. Así. Un huerto cerrado quiere decir algo lo tapó y nada fluye. ¿Qué son las cosas que, que tapan es, esa noria, ese fluir del espíritu, esa unción? El pecado. ¿Qué es la otra cosa? Desobediencia. ¿Qué es la otra cosa? Rebeldía. ¿Qué es la otra? No darle importancia a las cosas de Dios. ¿Mm? Querer hacer las cosas a mi manera, cuando yo quiera, cuando yo tenga el tiempo, o cuando Dios me llama. ¿Mm? Se trata ya. Fíjate, cosas nuevas. Se trata de que ya el Señor nos está llamando y nos está diciendo: ¿Sabes qué? No quiero tu agenda. Quiero tu disponibilidad. Quiero que me digas: Aquí estoy, Señor. e é m e aquí. Dice: Buscar el reino de los cielos primero. Todo lo demás va a venir por añadidura. No te va a faltar nada. Vas a poder pagar tu renta. Vas a pagar tus viles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él se encarga de todo cuando tú dependes de Él. Huerto cerrado. Hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutas escogidas, aljenas, nardos, nardo y azafrán, cálamo aromático y canela y todos los、uh, árboles. De incenso, mirra y halos, con todos los mejores bálsamos. Esas son las cosas que están dentro de ti. que Sabes que cuando vas a Éxodo 30, a l l í esos son los ingredientes de la, del aceite de la unción. Y están dentro de ti. ¿Sabes qué? Por lo general ni, ni nos damos cuenta. Porque en verdad. ¿Sabes lo que quiere decir el nombre de Cristo? Quiere decir un cuento derramado. Así es de que, ¿quién está en tu huerto? Cristo. ¿Por qué está sellado? Porque tú no lo dejas que salga. ¿Mm? Porque tú eres tu propio estorbo para que él fluya. ¿Mm? Andas en otras cosas. Y tu amado. te Busca, quiere relacionarse contigo, quiere hablar, quiere que lo oigas, quiere usarte, pero dices tú: No tengo tiempo, mi trabajo, mi amigo, mi esto, mi el otro. Ah, bueno, dice: Vete. Ahí lo voy a cerrar hasta que estés listo. ¿Mm? Tú eres fuente de huertos, pozo de aguas, vivas corrientes que fluyen del Líbano. d e s p i e r t a viento del norte y ven viento del sur. Haced que mi huerto exhale fragancia. ¿Sabes por qué estamos pasando por cosas difíciles de repente? ¿Sabes de dónde viene todo eso? ¿Sabes de dónde viene todo eso? Viene porque Él ve que su huerto está sellado, el pozo está sellado y nada fluye. Y quiere que el viento, los, los problemas, las cosas difíciles que estamos viviendo, que vengan y que destapen esa, ese, ese pozo. Para que ya fluya la unción en tu vida. Te voy a decir algo, hermano. La iglesia está tan contaminada. Hemos abrazado los ídolos de todos los mundos, de, las, de todos los países. s i g u i m o s con la música del merengue, de que no sé qué, la salsa, no sé qué, qué otra casa de, de música. Y creemos que vamos a fluir en la unción. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú crees que un Dios Santo se va a mezclar con, con, con esa carnalidad? Ah, pero me hace sentir bien.、Uh. Siéntete bien, pero no creas que tu pozo va a fluir nada. ¿Sabes el precio tan grande que pagó Cristo? ¿Mm? El precio tan grande fue con su vida para que nosotros, fíjate, Tuviéramos esa unción de Él. Para que yo y tú, ¿que ¿quién e q u somos? No somos nada. Pero nos escogió y dijo: Tú, a ti te necesito. Y tú dijiste: Pero Señor, no sé ni hablar. No te preocupes. Yo te entreno. Pero Señor, no sé cómo. No te preocupes, te doy el Espíritu Santo, Él te va a ayudar. Él es tu consolador, Él es tu consejador, Él te va a ayudar y te va, te da, te va a poner palabras en tu boca que tú ni sabes que tienes. ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, hermanos? s ¿Tú crees que, que ese Espíritu de Dios nos sufre cuando tiene que sellar ese pozo por nuestra carnalidad? ¿Tú crees que Él se siente bien cuando nosotros rechazamos los dones que nos ha dado? ¿Tú crees que Él se siente bien cuando nosotros rechazamos los dones que nos ha dado? Y procuramos mejor servirle al mentado diablo porque no es ninguna otra persona a quien sirvemos. Si no sirvemos a Cristo, sirvemos al diablo. Hermanos, ya la hora es muy crítica. Ya no hay hora más que desperdiciar. El Señor nos está llamando a que ya. Ya vamos a crecer y ya no vamos a ser niños. Vamos a ser adultos delante de Dios. Él nos ha formado, Él forma su carácter en nosotros. No nos llamó porque sabía que podíamos hacer algo. ¿Sabes por qué nos llamó? Precisamente porque no sabíamos hacer nada delante de Él. Él quería formar su carácter en nosotros. Él quería hacer otro de Él en nosotros. Ese es su propósito: que nosotros fuéramos como Él, que habláramos como Él, que pensáramos como Él, que tocáramos como Él, que sanáramos ese paralítico como Él. Eso ha sido su plan desde el principio. Pero el dinero, uf, el amor al dinero. ¿Y sabes qué? Un centavo no te lo vas a llevar. Cuando ven esa, esa cosa, cuando se presenta ese juicio, ¿sabes qué? No importa cuánto dinero tienes en el banco, a lo mejor los bancos ni van a funcionar. Es verdad. Es verdad. No sabemos. No sabemos. Porque, bueno, yo nunca he estado en un terremoto así. Pero yo me imagino cuando Dios ponga un pie en la tierra, ese Dios santo, ese Dios, quiero que sepas que todo el mundo se va a dar cuenta que es Dios. Nadie lo va a poder negar. Nadie va a poder decir, no es Dios. ¿Y por qué tanta gente dice, sí, pero desde cuándo que se está anunciando esto? Es que, ¿sabes qué? Cuando ya un gobierno se está preparando, está haciendo preparativos, un gobierno, para una catástrofe. e De esa magnitud. ¿Eh? Lo está haciendo este gobierno de, de Estados Unidos. ¿Y tú crees que hay aviso al pueblo? Del gobierno. No hay. El profeta está hablando. El profeta de Dios está hablando y está diciéndole a su pueblo, al pueblo de Dios, le está anunciando. ¿eh? Que el pueblo de Dios se prepare. Que no esté sordo ya. Que entienda que si un gobierno se está preparando es porque saben algo. ¿Mm? Tú ve a, al website de FIMA y ahí te das cuenta todos los preparativos que han hecho: cajones para los muertos, bolsas para los que no caben en el cajón, campos de concentración para la gente que v a Que se supone van a ser refugiados para la gente que pierda su, su, sus、uh, habitaciones. Campos de concentración, hermana. ¿Has oído tal cosa en Estados Unidos? ¿Eh? ¿Quién ha oído tal cosa en Estados Unidos? Nadie. ¿Sabes qué quiere decir eso? Hitler. Hitler estableció、eh, campos de concentración. ¿Para quién eran? Para los enemigos de Hitler. ¿Mm? ¿Por qué el gobierno los tiene en todos Estados Unidos? Aquí hay uno, muy cerquita de aquí. En estos días lo vi. El Señor está revelando todo, yo quiero que ustedes sepan. ¿Por qué tienen esos o s No te creas que son nomás un edificio donde están poniendo gente. Están cercados con cercas de esas, para que nadie salga de adentro. Con,、eh, ¿cómo se llaman? Traques de trenes, para que los trenes pasen por ahí, tal vez a llevar la gente de donde la están trayendo. ¿Que no veíamos eso en las películas de h i t l e r ¿Eh? Ashvis, yo creo que se llamaba el lugar, algo así. ¿Mm? Hermanos, esto no es para e n t e m o r i z a r n o s ¿Sabes para qué es esto? Para que abramos los ojos y nos demos cuenta que muchos de nosotros hemos estado ciegos y sordos. No queremos escuchar. Creemos que así va a seguir la vida. No va a seguir así. Dios va a cambiar todo. El pueblo de Dios no está listo para, hacer, para irse con Cristo. Si Cristo viniera ahorita, no habría suficiente gente para irse. ¿Qué tal? ¿Qué nos dice de la condición de la iglesia? ¿Qué nos dice? Fíjate a tu vida. Esta semana, fíjate a tu condición de tu vida. Esta semana, ¿tú crees que si hubiera venido Cristo esta semana, te hubieras ido con Él? ¿Mm? Te hago esa pregunta para que reflexionemos, porque de eso se trata. ¿Por qué los campos de concentración? ¿Por qué? ¿A quién van a poner ahí? ¿Tú sabes de muchos de esos niños que están llegando ahorita? ¿Sabes a dónde los están poniendo? Ahí. Esta semana lo leí. Es cierto, Jorge. Esta semana lo leí. Me sorprendí porque yo sentía de parte de Dios que eso estaba sucediendo. Y el Señor me lo confirmó. Misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos volver a Dios con todo el corazón y a quitarnos de juegos. ¿Por qué están aquí en Texas? ¿Mm? ¿Por qué aquí? Porque los están poniendo en todos los estados. Nosotros estamos bastante、eh, dentro. Yo creo que estamos más de 1, 100 millas dentro de, de, de, de, de la costa. ¿Eh? ¿Por qué? Buena pregunta. Buena pregunta. Pregúntale al Señor. A ver qué te dice. Pregúntale. ¿Por qué está el gobierno almacenando? Comida, medicina, billones de dólares han gastado en la medicina y en la comida. ¿Por qué están haciendo eso? ¿A quién se le va a dar esa comida? Saben que viene una c a t á s t r o f a sabe el gobierno. Que no le diga al país, ¿por qué no quieren decirle? Para que no haya caos y anarquía. Pero en realidad, por una parte ya hay anarquía. ¿Por qué? Las fronteras están abiertas para que entre todo terrorista. Nosotros creemos que son los niños inocentes los que están llegando. ¿Sabes qué? No seamos engañados. Estamos siendo invadidos por terroristas que tienen otro plan. Y como tenemos un presidente que es musulmán, Les ha dado bastante dinero a los terroristas. Es cierto. ¿Y la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Dónde está la unción para discernir? ¿Dónde está la unción para entender los tiempos? ¿Dónde está? ¿Quién lo entiende? e ¿Cierto? Dispierta, viento del norte, y ven, viento del sur, haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparzan sus aromas entre mí, amado, en, en su huerto y coma sus mejores frutas. Ahora te llevo a segunda de Corintios. Te estoy diciendo en, en, en cantares que nosotros somos los que cargamos la unción, que ya está dentro de nosotros porque tenemos al Cristo y el Cristo es el u n g u e n t o derramado. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, 21 al 22. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, él Y el que nos ungió es Dios, que también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entonces es Dios el que nos ha escogido para ungirnos. ¿Ok? Primera de Juan 2, 2:27. Primera de Juan 2, 2:27, perdón. Primera de Juan 2,27 Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como, una, como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirá, y así como os he enseñado, permanecéis en Él. Entonces, ¿quién nos ha dado esa unción? Es Cristo. ¿Y dónde está? Aquí, d en t r o el n e vientre de nosotros, ¿ok? Entonces, ahora vamos a volver a Mateo. Lo que quería era clarificar dónde está la unción y de dónde va a brotar y de dónde fluye. Mateo 9, versículo 18 al 26. ¿Qué? Y que Dios tenga misericordia de todos los incrédulos que están aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Y al cabo que el Espíritu Santo no miente. Dice: Mientras les decía estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pone tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, Lo siguió y también sus discípulos. Y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por doce años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y pues, de y pues decía para sí: Si tan solo toco su manto, sanará. Sanaré, quiero decir. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo: Hija, te animo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: Retiraos porque la niña no ha muerto. Sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano. Y la niña se levantó. Y esta noticia difundió por, todo, por toda aquella tierra. Ahí voy a parar t a n t i t o antes de irme al siguiente versículo,、eh, la siguiente escritura. Lo que está pasando aquí en esta escritura, porque estamos leyendo Mateo 9, es esta la razón. Que cuando empezamos a leer el comentario de los hombres que aún criticaban a Cristo, dijeron:、eh, Verdaderamente Dios le ha dado poder a los hombres. Entonces, la unción fresca que el Señor está derramando sobre nosotros es una unción de poder. Para que nosotros también vayamos a sanar a los enfermos, a, a darle libertad al cautivo y ya e m p i é s e m o s a movernos en ese ambiente de hacer algo por Dios, ¿eh? que nos use el Señor ya. Porque, ¿sabes qué? Hay un pueblo afuera de aquí que tiene necesidad y que siente que algo está por venir. Díganme si no es cierto. ¿No te has fijado tú a la gente que te llama y como que.? Quieren que ores por ellos, que hagas algo, y a veces te sientes incapaz. Pues a partir de hoy no debes de estar incapaz, porque este día el Espíritu Santo te está dando un orden nuevo、Amén. y está llenando ese orden con una fresca unción. Y estos milagros que Cristo hacía, Él espera que nosotros lo hagamos. Vamos a, a Juan capítulo 14. Versículo once al dieciséis, Juan catorce, once al dieciséis, gracias, Señor, por tu palabra. Dice, creedme que yo estoy en el Padre. So, este es Cristo el que está hablando. Y el Padre en mí. Y si no creed por las obras mismas. En otras palabras, está diciendo: si no cre quieres creer en mí, está bien cuando menos cree por las cosas que has visto que he hecho. ¿Mm? Dice, en verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, las obras que yo hago. Él las hará también. Y aún mayores que e s t a s hará, porque yo voy al Padre. ¿De quién está hablando? ¿De la persona que está allá afuera en el carro blanco? ¿O está hablando de ti? De mí. Está hablando de nosotros. Yo sé que mucha gente está oyendo estas palabras. ¿De quién está hablando? Prepárate, díganme si no es cierto. ¿En qué forma nos vamos a preparar? ¿Cuál será la mejor forma para prepararnos? Esta forma, porque sabes que mientras que nosotros estamos haciendo la obra del Señor, Él se va a preocupar por todo lo demás que está alrededor de nosotros, porque así es Dios. Si Él nos ha dado la unción de intercesor y está avanzándonos a que ya. No nomás seamos intercesores, ahora vamos a ponerle acción a nuestras oraciones y、e、intercesiones. Vamos a hacer algo, vamos a ponerle patas a, a, a, la, a las intercesiones. ¿Por qué? Porque Cristo quiere compartir con nosotros esta fresca unción para que ya no nomás gastemos el tiempo sentados, callados, y hagamos algo. Ahora, ¿qué más dice? Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pidéis algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Quiere decir que en ¿eh? verdad, si no lo amas al Cristo que te salvó, verdaderamente que lo ames, nunca vas a hacer nada. Pero si lo amas, dice, pídeme lo que, lo, que, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que te está diciendo que le pidas? Que le pidas la unción, que le pidas hacer las grandes maravillas que Él hizo. Y dice, y aún más que eso. ¿Lo creemos o no?、Amén. ¿Lo creemos o no?、Amén. ¿Lo creemos o no?、Amén. Ayer me habló alguien de la cárcel que está en Luisiana, una cárcel federal. Y ellos no tienen comunicación、eh, de afuera. Yo creo que、eh, dice que ese, ese lugar está bien limitado y bien, bien. No tienen tanto contacto. Yo le preguntaba si acaso estaba oyendo las cosas que, que el Señor está dándole a saber a sus profetas. Y me dijo: No, hermana, no hemos oído nada. ¿Y sabes qué? Dije: Oh, wow. Qué privilegio tan grande poder decirte para que tú vayas y desparrames esta palabra allí donde tú estás. ¿Sabes qué, hermano? El Señor nos está dando muchas oportunidades así. Hay personas que no han oído nada, que necesitan saber, que necesitan prepararse porque no están preparados espiritualmente hablando. que Cuando se presenten delante del Señor, no digan, oh, sí, yo conocí a. A ver, ¿cómo se llamaba? Oh, aquel Rubén Osorio que está allá atrás. Oh, yo lo conocí, pero nunca me dijo nada a mí. No me dijo que, que iba a suceder algo así. Que no se diga de nosotros eso. Que se diga de nosotros, es verdad, Jamie me trató de decir algo y no quise escucharle. Pero que no se diga, no me dijo. ¿Mm? Porque nosotros andamos apurados en el trabajo, entrele, ahí le damos bastante energía. Oh, sí. ¿Por qué? Porque me van a pagar. Ah, pero ¿de dónde viene cementado cheque?、Oh, ¿Quién lo va a dar? Es Dios. ¿Quién lo va a dar? Él es el que te lo va a dar, ¿sabes? Al final Él es, porque Él es el que te abrió esa puerta.、Amen. ¿Y sabes qué? Si Él te va a dar un cheque, porque tú andas hablando por Él, ¿tú crees que Él no es un buen pagador? Ah, es mejor que ese boss que tú tienes. ¿Mm? Ya no nos podemos callar la v o z hermanos. Mira lo que dice Mateo 36 al 38. Te lo voy a leer, ya casi estamos acabando. Dice: Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Mucha gente está abatida, confundida. No saben, no entienden por qué tantas cosas están pasando. Dice, entonces dijo, ¿por qué dice que, que, que como que no tenían pastor? Porque no tenían quien las, los ubicara, quien los guiara, quien les dijera por aquí te tienes que ir, acá es donde tienes que ir. Eso es lo que estamos haciendo esta mañana, diciéndote, ¿a dónde tú ahora tienes que comenzar a caminar? Que ya no nomás estés escuchando, que ya sepas que Dios, Dios no te trajo al reino nomás para que tú te sentaras y que ya, pues ya vine, aquí estoy, ¿qué más quieres? No, te llamó para que hicieras algo. Cuando te presentes delante de Dios, No le vas a decir, no, pues yo trabajaba 58 horas, Señor. ¿Cuándo iba a tener tiempo? Oh, sí. ¿Trabajaba 58 horas? ¿Y nunca te acordaste de mí? ¿El dador de tu vida? Sí, Señor, pero el negocio requería muchas horas de mí. Oh, sí. ¿Y yo? ¿El dador de tu vida? ¿El que te lo di todo? ¿Qué hiciste conmigo? ¿Mm? Y dice: Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Mm? Tú primero eres un obrero y lo eres un trabajador de la compañía con la que trabajas. Si no lo sabías, hoy se te está abriendo el oído para que entiendas esto. Por favor, no te vayas de este lugar sin entenderlo. ¿Eh? Eres primero un obrero de Dios. Ese es tu llamado: De obrar por su obra. Por tanto, rogad a al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que los envíe. Que nos envíe, porque esta mañana ha destapado el pozo y va a comenzar a fluir esa unción en tu vida. Vamos a ponernos de pie, hermano. Quiero que lea lo que le dije. Pongámonos de pie, hermanos. Entonces, Gracias Señor. Escuchen bien, por favor, porque e s a es palabra de Dios que está hablando sobre tu vida. Entonces me mostró el, al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Entonces el ángel del Señor dijo a Satanás: El Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y e s t e habló y dijo al que estaba delante de él, Quítale las ropas sucias. Y él, y él le dijo, Mira, he quitado de ti tu iniquidad. Y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: Que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza. Y le vistieron de ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba ahí. Esta mañana el Espíritu Santo está poniéndote vestidura nueva. Está quitando. Tu iniquidad y los errores que hemos cometido antes de hoy. Y de este día en adelante no vamos a tener excusa por no servirle a Dios en la capacidad que nos está llamando. La unción está brotando delante de ti. Tu vestidura ha cambiado. Quitó toda la iniquidad de ti para que Él pueda fluir en ti. En una manera diferente. Ya se llegó la hora cuando vas a comenzar a fluir como un obrero de Dios. Ya vas a comenzar a ponerte en tu lugar delante de Dios. Porque Él te llamó para un tiempo como este. Y Él no ha cometido ningún error en llamarte. Cuando Él te llamó, Él sabía los errores que íbamos a cometer. Pero aún por su gran misericordia y su amor, nos ha dejado y nos ha permitido que hagamos lo que queremos. Pero desde este día todo va a cambiar. Créelo. Créelo porque el Espíritu de Dios está aquí. Y Él está hablando. Y Él no va a ser burlado. Porque lo que Él dice, Él lo hace. Levanta tus brazos y comienza a recibir el fluir de esa unción que está dentro de ti. Que fluya en ti. Espíritu Santo fluye. Espíritu Santo fluye. Te invito a que vengas al frente. Si de veras crees lo que estás oyendo este día, salte de tu lugar y vente. Y de veras recibe esta unción que el Señor te está dando. Y comprometete con Él este día. No te vas a comprometer conmigo, te vas a comprometer con el Señor. Él es el que te está llamando. レ de de de vanta tus brazos en a o como que e s t á recibiendo algo grande de Dios. フレーズかんしょん。 わあ Hermano, volteate y comienza a imponer manos en la persona que está detrás de ti o enseguida de ti. Vamos a ungirnos unos a los otros. Tenemos una fresca unción en e s t s momento. s Vamos a utilizarla así como nos dice el Señor. Vamos a obedecer su palabra. Impóngale mano a la persona enseguida y ore en el Espíritu. ¿Tienes palabra que decir? No te preocupes, Dios t el va e Espíritu Santo te va a dar que digas. ¿Te sientes que no tienes capacidad? No te preocupes, el Espíritu Santo te capacita. El Espíritu Santo es el, el que lo va a hacer a través de ti, no eres tú. No confíes en ti, confía en el Señor, que Él es el que lo va a hacer. Ahora bajasar el ebrejeteterebra. Ora baja sale el embreje de t e r e b r a h a a n la barabaja de t e r e b a h a Oh Rambarabasan p a la tabarabasera de b a r a b a s a Oh Ramborojosere de Barabasan p a la tabarabasan. Caminaba y no encontraba sol. La l a b a r a b a t a n d t e r e r a h a t a A dónde iba, allí encontraba el dolor. トグランアモン。